Buenas noches. esto es Puente Alto Rock and Roll, una vez más estamos acá en el programa ícono del rock y metal en Puente Alto, compadre, el, el programa que le da un aplauso, ¿no? Me merezco un aplauso, ¿no? Sí, buena, vale. buena presentación, buena presentación. Oh, José, me hiciste partir Pero terrible, rápido, hermano Tú me dijiste Tiremosle al tiro Y dije, voy Inyectado, al máximo Prendido, como día jueves Como día jueves Viernes chico Viernes chico Ya me dio sed, hermano Viernes Desde ahí Para donde vamos después de acá Así que, chicos A todos los que nos escuchan Como siempre Nuestro radio escucha Desde el día jueves De Puente Alto Rock and Roll Un saludo para todos ustedes Hoy día nos vamos a dar Saludos puntuales Si no, vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a disfrutar De nuestro invitado Primero que todo Tenemos todo invitado importante la Una banda que se llama Malas Pulgas punta el compadre la tuvo ¡Oh! en Barmo Vidic, así que lo pronto lo estaríamos, lo estaremos eh, llevando al aire en nuestro programa. Segundo, vienen los chicos de Darklight, tributo a tributo oficial de Kiss en Chile también, están por llegar. Tienen una fecha luego, parece. Así es, es pronto en en Barmo Vidic, así que eso para asustamos compadre dándole, como estáis, Pato? Eh, todavía todavía estamos con el pechito un poco tomado Usted sabe que la, la noche no perdona no Acá en Puente Alto no perdona. no perdona Es que los carretes acá son bélicos ¿Tú, tú sabés que eso es porque te estaban las patitas, amigo, ¿cierto? Sí, güey sí, eh, es que claro, es que También claro. Puente Alto es parte de, de ese carrete bélico De hecho, Puente Alto tiene los carretes más bélicos Según la encuesta que se hizo acá mismo en Puente Alto En Puente Alto sí, no, Claro, Alcío. claro <risas> Oye, la otra, puta, otra La apuesta la realizó el pato todo caso amigo. Decía ahí, Patricio, Patricio o sea, no Ahí, ahí sí, se hizo sí, una pega Oye, otra cosa sí, El pato perro no echa la culpa a la noche, al bar Que está... Está muy helado. Perro, la verdad, yo creo que no es eso, Pato. Ahora ya no está zanahoria, man. Es... No, no. ¿Cómo se llama? Es microbio Microbio, Mi, man ¿Cuándo hay tapado Bueno, dejó el bar lleno de bichos Lleno Oye, pero todo yo, yo, Incluso hoy día yo ando medio tomando la garganta Es culpa tuya, pato Es que después de los tequilazos Me termino subiendo al escenario Y con chores, pues si ya calor Oye, todo, en todo caso la, Las chicas que está, que escuchan a Pat Y que son fans de pato Vayan que, a verlo a Bar Moby Porque la, termina cantando Con, con su claro. bien y Con, con Coralé Con los Coralés Con que andan los sí. Coralés Con zapatillas con luces abajo Sí, hombre. sí hombre. <risa> Lo, están esperando abajo En todo caso Yo sí, vi una mierda ni dijeron no mi patito no ha llegado no ¿Ya? Sí, hijo. oye, dale, estamos Puente Rock and Roll, chicos, a todos los que nos escuchan, bienvenidos. Hicimos el mazo quiebre de las rancheras que, que nos gustan algo, algo, pero lo no nuestro, compadre, o no José, el es el rock and roll. Es rock and roll. Por eso el programa se llama Puente al Rock and Roll y estamos felices de recibir a nuestros no no estoy invitados que puta, la verdad fue bien largo proceso de la invitación, pero ya están acá, así que, chicos, vamos a hacer un tema de corte, José, ¿te parece? Ya ¿con qué nos vamos, Toño? Perro, nos vamos con Full Moon de Sonada Ártica, espero les guste. En Puente Alto, Rock and Roll, dale, tírala Jose. Dale, muchachos, eso fue... Estoy al aire, ¿no? Estoy al aire. Sí, está ahí, está ahí, estoy arriba, estoy Eso arriba. fue Full Moon de Zona Atártica, compadre. Una gran, gran gran banda finlandesa que a mí personalmente me gusta mucho. Toni Kako, ¿cachai? Eh, vocalista de Zona Atártica, compadre. Oye, estamos en de Rock and Roll. Llegaron nuestros primeros invitados. Un aplauso para la, la banda Dark Light. Uh, Tributo aquí uh, uh. en Chile. ¿Cómo, cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás, Alexi? Hola, muchachos. ¿Cómo están aquí? Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vale, Jorge, ¿cómo estáis? Estamos muy bien. Eh... Que todos hayan invitado Dale sí, a Vale, para mí es un honor que ustedes estén acá Somos amigo hace muchos años Falta un, una persona así que, que es mi compadre, mi amigo personal El <ríe> señor... de personal De años De ah. años de carrete <ríe> oh. Seguimos Hansito, tuvo que trabajar así que Pero ahí por ahí anda En este momento aparecen los fotos por acá Y yo solo también Vale Le, le di a un día tenerlos a todos completos La formación completa Hans Yo sé que hoy día está, está haciendo clases está estudiando? Está de profesora ¿Está de profesora? ¿Ah? <risa> un saludo para Hans Vilche, compadre, baterista de RAR Live Oye, nosotros hemos hecho varios eventos con ustedes, compadre O sea, en este caso, Productora Moby Dick y Siempre ha un sido un agrado trabajar con ustedes Es una banda que siempre nos ha dado las mayores facilidades Y la verdad, tenerlos eh, en el próximo evento que se viene Para nosotros, para mí, personalmente un honor Insisto, la, ustedes ustedes cerraron la cumbre rock Puente Altino 1 Ay, Estuvieron vestidos de YouTube ahí Con show ¿tú? de pirotecnia empezar sí. la batada, compadre. Bueno, como en todos lados, y nada, pues esta vez vienen pronto también. Quería contarle, preguntarle en realidad, ¿cuándo partió Derlay, compadre? ¿Qué año, integrante y eso? Como, como integrante un antiguo jugador un tiempo después. Ah, eh, bueno, yo con él no nos conocemos desde la infancia, somos compañeros de, de colegio. a ah, mira, y, por lo tanto siempre estábamos ligados a la a la música, a la música claro. Y bueno, por un, por un asunto de, de, de, de, interés, eh. de interés se dio la oportunidad en que me invitaron a tocar eh, Dale. temas de Kiss. En un principio era sin fines de salir a tocar, era una cosa de diversión. Sí, la otra Hans me contaba que, que, que cuando partió el tema tuyo musicalmente con Hans, ¿nunca se planteó el tema de Kiss? No. O eh, sea, se, se dio así, fluyó nomás, ¿no? De hecho, muchas veces yo... Iba muy seguido a la casa de Hans en ¿Ya? 2009 alrededor, ¿Ya? y 2010 para ser más exacto. Ya. Y yo escuchaba los ensayos del Hans con su vecino, que era el primer vocalista de teatro. Le dar la idea. Claro. Y... y ahí me di cuenta que, que tenían fi fiato, teatro, teatro, lebonia, le, claro. le lebonia. Pues obviamente consiguieron por la, por lo que yo sé. Por, esos sí, claro la historia de los primeros integrantes. Es, es, es igual que años, ¿cuándo partió la playa? ¿Cuándo iban tocando? Digo, empezaron como en el, el 2012. Ya, dale. Una que en ese tiempo, sí. ¿Estamos hablando de cinco años de, de trayectoria? Claro. hoy lo, lo cual nos convirtió usted, para mí, o sea, yo siempre pongo que la banda oficial, sí. la fa, banda tributo oficial de X Chile, ¿por qué lo digo? Porque yo he asistido a dos expo keys, que son como las la con, los conclave de los, fan, los fans de keys a nivel nacional. Y las últimas dos versiones las han cerrado ustedes. Han estado ahí, ¿o ¿no? Mira, eh, sí, ¿sabes qué? Eh, después de un largo tiempo, un tremendo esfuerzo de, de, de los cuatro, aparte de nuestro roadie manager... El papá de Jorge. ¿no? Sí. Un aplauso al papá de Jorge. Oye, tremendo aporte para nosotros porque puta que es difícil sí. hacer un, un tributo, encima de aquí es eh, complicado. Pero sí, gracias de unos nos, nos, nos, nos, nos, nos han invitado de todos lados, ya las expoquilla, lo último lo hemos estado nosotros porque ya sí le quizá mismo ha considerado bastante sí, claro. en, en lo que en nuestro trabajo y sabe que es algo serio que el cartel le estamos poniendo más empeño y así que No, La Raja para nosotros Buenísimo ser, bueno ser el representante de Puente Alpino acá De, de una buena banda de tributos Exacto O sea, acá, acá en Puente hay muy pocas banda tributo tributos ¿Cachai? O sea, por la son emergentes y todo Y todo y todo Pero, pero yo me daba cuenta O sea, darle le ha la trayectoria hace mucho rato y, Por ejemplo, el día Ustedes no sé si saben Pero el día de la, la, la última Expo Kiss Estaba el Lobo Ranea ahí, ¿Cachai? Viéndolo a usted y aplaudiendo Yo estaba al lado del Lobo Ranea ¿Cachai? Y, bueno, y lo veía y estaba fascinado con ustedes En serio Y aparte hicieron pedazos show Fue increíble increíble el tema de eso. yo andaba con mi hija esa vez, ¿cachái? Y y quedaron fascinadas, ¿cachái? Porque aparte tiene un usted aparte el tema musical, tiene un, un, un tema visual también. Como muy, un muy tema de de escenario, Pero, o sea, claro, bueno, se tra se tratamos de trabajar lo que más podemos a par parecido a los conciertos, o sea, veíamos los conciertos, tratábamos claro, acá detalles, me estoy estudiando de ahí. Cosas y como digo, un eh, harto trabajo, tenemos un tremendo trabajo y, y metiéndole a los recursos que se puede dar, ¿no? Porque sí, claro. la, de la música aquí estamos medio, medio cansaladas, <risa> pero, pero se hace lo que se puede y se hace con un harto agarre y corazón para los rockeros. Exacto, bueno, oye, no, me bueno. acuerdo que para, cuando, hicimos, cuando hicimos el Pantano, ¿Ah? de hecho lo que íbamos a hacer un reto medio tema de Pantano, la, la segunda versión, Partano, y fue hecho el 2015 en el febrero, me pareció en ese nuevo corto, 2015, 2015. Sí, fue, fue como en verano. Final de febrero, Final de febrero y eh, los chicos oh, eh, cuando llegan, por ejemplo, con el seguro en el cartel, que el luminoso que dice Kiss, la patada. Es producción, es producción. La patada, ¿cachai? Darle cariño ojo, al, al ojo, tema. ¡Ay, cariño! ¡Claro! Pero oso, ojo, un trabajo, ¿cachai? el debut del De hecho, fue el debut del entrero. Oye, ¿estamos escuchando algo de discos sí, o no? Sí, estamos escuchando estamos I escuchando Made For Loving You O título Uy, lo voy que es de los clásicos Oh, eso. pedazo de tema, ¿eh? Pedazo de tema Mira, Oye, jueves, mi bueno. cuerpo lo sabe dale, dale, un poquito más <risa> para, para escuchar <risa> el medio de ¿eh? los juegos Oh, increíble ¿Estás teniendo bailar ¿Cierto? Es prender el tema Este tema de, en su inicio estaba medio destinado, medio disco ¿Sí? Sí Tiene la licencia de eso hicieron eso. Mira, los chicos de Airlite tan invitados por, puntualmente, o sea, para cerrar de nuevo, Oye, me, me decía, de nuevo a cerrar". Lo tiráis al, choque, al algún día ponlo al medio le decía que imposible pero sabéis lo que he visto que por ejemplo en otras situaciones bandas que cierran queda poca gente a ver quién cerraron que yo los vi acá en la cumbre 1 la cumbre 1 estaba lleno y todo bailando yo me acuerdo de Rubén para mandarle un saludo a Rubén estaba vuelto loco bailando estaba gritaba y no conocía porque acá los cabros de todas las bandas que tuvieron ese día y no se pasaba la bueno estuvo súper entrete por eso es que es difícil invitarme Chicos Y no sé Que cierren Porque el show me hacen Y bueno Sí, Quise, ¿Cachai? Claro. En full Entonces yo me acuerdo Que bueno, yo, yo le dije A la Claudia A mi pareja bueno, Yo hice yo estaba trabajando Productor ese día Y yo dije ya Eh... Se acabó eh, lapso. Lapso. Eh, Yo te voy Yo te voy a ir al escenario, yo te voy a ir vacilando total. Es que salieron sí. los chicos de Arlayas. Claudia, nos vemos, ¿cachai? Ya. Ah, me, me pierdo un rato. A vacilar. Te vi si llevo a la casa. Con el abrazado el pelado Rubén, compadre. Sí, vos. Canto Rock and Night, compadre. Obviamente, claro. Que, dale, mira, el próximo evento que se viene, por eso la, la, el tema que los chicos estén acá y agradecido de Alex y Jorge por eso, se viene el, el Pantano Metal Fest, compadre. Eh usted va a estar van a estar con dar cerrando, ¿cachái? Está overdrive también pregunta rock clásico, dos bandas. Dos bandas pues tira que, que son Lumpen y Hurdalice, dos bandas que Lumpen estuvo en, en, en el claro, exacto Lumpen estuvo en el Pantanazo Eh, Guardians tributo a Halloween, que también tuvo un pantanazo, le di a revivir el mismo evento, claro, con diferente. puse Nastigans y esto yo sé que Diego Nastino me está escuchando. Puse Nastigans porque el Diego lo sigue estando cantando. Y subió el escenario el Barça. Subió el Barça con los subió con Lumpen de partida. Ya. Así y el escenario de Ventano grandote, yo estoy abajo haciendo tema la producción y veo Un tema de Lumpen cantado Diego arriba. Oh. Después sale el The Dark Light, Diego, también, Entonces, en, en alguna otra versión que haga el ventanazo. Tení que hacerlo de ogaro si no lo va a tener, descaro, pues, si pues no tiene... no a tener arriba el escenario oh, todo el rato. Amor, el Diego, el <ríe> sí. claro. Bueno, que invitar al Diego porque si no va a terminar cantando igual. Sí, sí, bueno. pues, Así ahora viene con su banda Na Nasty Gans, compadre. Gans. ¡Qué raro carretear con Diego Nastican, <risa> hermano! No, Malo, malito, malito, malito. Como en de la Vida, el, un amigo del Diego es jefe mío en mi trabajo. ¡Mira! Uh -huh. ¡No! Mejor ni le pregunto al jefe, güey. O sea, no. Ya, chicos, entonces. Dar like, tributo aquí, es oficial. De, dale, después viene Overdrive, tributo el rock clásico. Lumpen y Brutalazer, bandas Puente Altinas, emergentes. Nasticans, que también es Puente Altino. Y también es original. Y... Eh, guardians tributo a helloween esto es en barmovic avenida con Chay Toro 019 es texto mañana viernes 25 de agosto desde las 20 horas la adhesión son dos do luquitas mira tenía seis bandas tres tributos y tres originales acá no hay excusa hermano no, Te vas no ir bien. no ir, no ir. Bien, Te cago. gran tocata claro o sea no me gusta los tributos ok tenemos tres bandas originales no me gustan los tributos ok tenemos tres, no gustan, tributos. Okay, tengo. Tengo, tenemos tres tributos vaya no, bueno, con suma y hágase cagar banto, mixto mixto no, sí. original Exacto. Para que no, peleen, no? Claro. La, la idea es que la gente de Puente Alto vaya a apoyar a las bandas de locales porque si, sí, hay hay lugares para dotar ahora muy rica se agradece el espacio porque Gracias, la verdad mano. que en otras bares no pescan no pesca, no no, no enganchan banda original, así sí. que no, la raja que que sea así Un mix de, de banda de todo tipo o sea, y, y hacer buen claro, evento ¿cachai? Y hacer un bueno o sea, se mueva y saca puente alto a, Adelante arriba, o sea. Absolutamente Oye chicos, le damos la despedida a los, a los amigos de Darklight Muchas gracias uh, por tírate, venir Tínate un temida el otro tema que, ¿Cachai? El rock and roll, no hay para terminar la entrevista, pero pago ver arriba, dale, por hermano. Dale, así bien, que muy agradecido, compadre. Para adelantar. Para adelantar. Adelant se viene bueno, ha ¿eh? venido ah. con harto pilotecnia mañana, Ma así que... Mañana en Bar Moby Dick, ¿eh? exacto, mañana en Bar Moby Dick a partir de las 10 de la noche, compadre. Viernes 25, Dark Light, Overdrive, Lumpen, brutal Nasty Guns y Guardian, tributo Halloween así que para terminar agradecido chicos la entrevista gracias por invitarnos Toño y cuando quieran aquí tenemos un acústico, Esa, oh, ahí, está, bueno, mira, acústico ahí está, ahí está un abrazo a los chicos de, <ríe> muchas dale, gracias ver, <ríe> y que tema te estáis tirando José estoy tirando I wanna rock and roll all night a ver, online. dale un poquito a doble una, a ver para escucharlo hermano oh, oh, ver, esto mañana vamos a y no, bailando escenario oh, <ríe> yo quiero ver a Toñito ah, ay no ay prendizo más prendido ya. que Paul Walker mira aquí vencí Radio Escucha mañana en Bar Moby Dick ¿ah? con los clásicos de Kiss y con nuestra banda Puente Altina Dark Life sin un aplauso uh, gracias chicos aplauso, y nos abrazo. vamos con un, un tema de corte José nos de corte hermano Voilà, hacer el cambio respectivo. ¿Cuál me vas a presionar, perro? Te voy a, a a a, ver. Te pillé, te pillé de un mano, maté, te maté. Ah, oh, no. sí. maté, la oh, no. maté. Mala, mala. Ya, ahí. Oh, pero tiene corte, compadre, para seguir con el programa Rock and Roll en vía jueves 24, ya estamos en fin de agosto, se viene septiembre. Exacto. Ya, ya me dio sep. Ahora ve el, el tema de corte. Nos vamos con Saratoga, este se llama Perro Traidor. Perro Traidor de Saratoga en Puente Alto, Rock Roll. Dale. Mm. nos creemos en los que de la guerra Eso, amigos. Perro gacha, eso, verga, perro, sí, si amigo. Perro traidor, por, <risa> perro, perro traidor, de Sara Dogga, veas su tema, compadre, una gran banda española, increíble. Tuvimos los chicos de en, la, en, en el auditorio de, simpático, Y ¿eh? se sí, a rentar la mañana, compadre. Bueno, bueno. Ahí, escuchar mañana, compadre. Tengo miedo, tengo miedo. Oh, se va a encender, hermano. Ahora, hasta... <risa> <risa> Dale, a que oh... lo que vamos a conversar ahora. Palo. Eh, ¿Qué Cotito? es? Mira, mira. A ver, déjalo escucharla bol. Sí, dale, dale. Todavía no lo escucho, hermano. Play. Vamos. Play. Tú podés. Tú <risa> podés programar. Oh, no, no, no. El lent, El El Lentium <risa> 4 de acá. 4, sí, <risa> ¿Qué es eso? Oh, oh no. ¿Qué es Bueno, este tema... La verdad me emocionaste. <risa> ¿Te, te, te hice la transformación <risa> ya. Este unos un tema compadre, del karaoke. El karaoke. El karaoke. Pato, el tema karaoke... Es un tema que queremos poner acá con eh tanto rock and roll. Es eh un, eh un clásico metal, tiro, qué mejor panorama para un día jueves que salir de su casa abrigadito, sí, abrigadito. Sí, Saque el, el pochito porque no una chomba, doble calcetín. ¿Cuál bueno, el, el tema karaoke? A mí a mí personalmente no me gusta mucho. Pero es, que, es, que, no, es, ¿sabes? Es, sabe, lo que pasa es que no somos putos coreanos, no. Somos no, putos somos coreanos, carano, no. Qué no, es no. inventosa esa esa frase. Una, una pantalla, ahí un amigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que lo inventaron los coreanos pensando en que la gente O sea, era para pa, pa incentivar a, a saber leer, ¿cachai? O sea, man, está bien, a mí, a mí no me gusta mucho, ¿cachai? A ver, en Puente Alto, ¿hiciste un recorrido, creo? Sí, me dio un, di un par de vueltas y como anduve por Bar 38, que tiene sus clásicos, el eh, eh, karaoke. Karaoke 18? Night. Por ahí, por el Luces, también está haciendo su karaoke, pero su lado más rock latino. ¿Ya? Que, que le lleva harto ahí. Sí, claro. Eh, en la cabaña y como se, se anda con ganas de pegarse una, una bachatita, un reggaetón sandunguero rigo ahí su, pero, su, pero, su, cantado. Pero, ah. pero, pero cantado pero cantado y te lo voy a dártelo todo mami su Romeo ah. su, su Romeo, San, el perdedor ahí ah, ah. te quiero mami compadre, <risa> <risa> pues mira, entonces estamos hablando que todos los o varios puentealtos tienen un carabajo la mayoría de los va, hasta lo que el box tiene oye, tiene. oye, ¿sabes tiene? que tengo un paréntesis? voy a traer Punchil ahora el próximo programa y voy a amarrar al pato al micrófono es güey que se sepa. El pato se el filo, tres perros. Le da miedo, weón, le da miedo la boca ya. ¿Qué sí, claro, Un poco sí, sí. eso. Bueno, el karaoke lo sí, el vale, vale, karaoke lo vale lo para, para los que le de 18 tenemos karaoke, era yo tenía entendido que era los jóvenes nomás, pero ahora va jueves, viernes, sí. sábado, festivos lunes. No, están haciendo <risa> harto karaoke el televisión está yendo bien con eso Luz y Sombra ahora eh, su, su lado latino tiene harto, sí. le pega harto. Está Rodrigo, que, que en la, el que trabajaba antes en la, en la cabaña, compadre, está haciendo karaoke más romanticón, También. excelente su, su opuesta, la cabaña la cabaña hace un, un, un karaoke de todo un, todo un poco pero no, poco, generalmente sí. vacilado más en la parte bachata sí. o sea, igual, igual, igual tiene sus temas rockeros sí, ¿eh? Igual, hay sí. que verlo sí. nomás que que beberlo, que y, eh, Eso sí, o... llegó un rumor a mí oídos ya, ¿cuál mí, es tu, mí, ¿cuál es tu mí, rumor hermano? a mí oídos que están menos tapados, <ríe> están medio tapados en, en esta época de ver el refrío escucho bastante poco pero llegó un, un pequeño rumor que en Barmo y Dick tienen algo que no es un karaoke porque algo. no son coreanos porque, porque no, son somos putos putos coreano, coreano, por no somos putos coreanos pero qué, ¿de qué trata Patricio? viene siendo algo así como micrófono abierto onda, usted habla con con Don Bori todo por el mundo pero por otro como antonio, antonio te vi el temita y lo canta claro pero no hay letra no hay letra esa es la, esa es la diferencia de sí, los si se lo, si solo se lo para sabe le, o lo original si se lo sabe sí, claro si sí, claro o sea eso o van, es así como la división en parmovico reventando todo el backlight de modillo o sea lo reventamos al máximo ¿Por qué? porque porque hacía una derivación o sea Insisto, el tema de las letras cualquiera lo canta Y cantáis que te canta como las pelotas Pero no lo mismo Se Acá... sube a leer en fondo, sí, claro. Raja Curado se sube a leer la sube la... Al... Pero pegarse un tema de la renga de 5 minutos entero solito Hay que saberla Pa fanático, ¿no? hay que pa un... fanático. Eso, eso se moviliza en realidad, ¿cachai? Más, más por el tema de, de que te tiene que gustar el tema claro. te Tienes gustar la música y que saber el tema entero Si no No, no, acá no estáis leyendo Es el tema Así que Pato, te agradezco Mano sí. Por, mirá Nombraste al Open Al Open Box Al Bar 38 a Luz y Sombra La Cabaña Y última último Movedic Compadre, eso es todo eh, Que no pucha. es karaoke Movedic no tiene karaoke No, no Es, es se es la sabe acá Micrófono abierto O mic abierto. Mic abierto Así Open que mic. Ese fue La verdad Queríamos eh, instaurar <risas> ese tema Porque hay gente que le gusta el karaoke po, O sea, y está bien Es, es razonable Es un buen panorama con Dios juega Ya que hace tanta sed Y, y, y la verdad es se seca Con la, con la Lolita Y no, ah, acá Acá para lucirse con la voz, ¿cachai? Ah, te, la para dedico, ser lindo. te la dedico, te la dedico Oye, o sea, es que yo canto ah, Este es para te, ti, sí. tengo una banda Claro, <risa> Romeo Santo, propuesta claro, indecente sí. ah, Mira, por lo, canta, por por lo que yo he escuchado ahí en móvil de repente han salido temas así y se han cantado Sí, sí, bo, sí bo, porque el, el uno, body uno El uno body, body, hace, el body se transforma y, uno, y los canta bro, uno, ¿no? uno nunca sabe porque uno se acerca a su boca y le invita una copa Claro Ok, <risa> vamos con Ese fue el tema de los carados que fue el rock and roll, compadre Ah, no vamos a dar nombre. El, ¿eh? el no Coqueto Pato, huevón, el Coqueto Pato. Oye. Vamos con entonces con la banda en compadre, ¿ah? ¿eh? En Puente Rock and Roll. ¿O no? No, ah, por pues favor, con el oficio. Oiga, ando perdido. Oye, pero hablan de ah, de eso, huevón. Eh, o sé sea, eh, que necesito un polerón, huevón. Está haciendo frío. Sí, necesito un polerón. Sí, o sé sea, es que el Pato, estoy seguro que me va a resfriar, así que necesito abrigarme, huevón. Hermano, sabe, yo te, le tengo el dato preciso. Usted tiene que serio? ir a Cuervo Rock, compadre. Tírate la música serio? característica, José. Cuervo Rock, el mejor local de suvenir. Ah, metalero, rockero en Puente Alto, compadre ¿Hay de todo? No, ahí te encontráis Mira, polerones, gorritos, eh, poleras Figuritas Figuritas, figuritas ¿sí? chocis, ¿cachai? Bueno, de todo, Guante, de todo los spinners metálicos oh, spinner No, bueno, bueno, pero bueno, están bueno, pidiendo bueno. Si Maxi, ya te voy a dar uno, güey bueno. <risa> <risa> Yo me, no no no bueno, me pregunto en la calle ¿no? ¿No? ¿No no, sí, ¿verdad? No, ¿Verdad? ¿Verdad? No, si es verdad Es verdad, es verdad Tienen que poner y grabarse una vuelta Uy, ahí está el cuento Oye, pero dónde están ubicados? Mira, ellos están ubicados en la viña Conchay Toro 1315, local 45, 46 y 47 Estacionamiento Home Center de metro las mercedes compadre no tenis como perder tío perfecto ah, donde, donde nuestro amigo Rodrigo que ya volvió a Brasil que ya volvió a Brasil ¿ah? y, y la verdad oye pero me, no me trajo nada la carotilla bueno, no, me viste. No, te trajo en el Caipiriña no, por último me dijo, Me dijo, oye, te, no la pude subir, a la, no me la pude meter a la maleta. Sí, y, eh, bueno, eh, tráfico de órganos claro, <risa> Perro, cuervo rock, oye, subir de los anime, compadre, de figura de colección. Sí. Teníamos los platformers, cachai, los platformer. sí, chiquititos. Sí, andaba buscando la figurita de Naruto el otro día sí. y la tiene. La tiene, y la la tiene. tiene cachai, tiene la polera de mujeres todo el cuento. El, los niña, para los niños también. Exacto, los niños y polera chiquitita. Los vi una polera de motor, chiquitita para que ganas de tener agua más jajaja para que lo encontramos se en, mueva en el esto insisto de agua con chistó 45 46 y 47 donde nuestro amigo rodrigo el whatsapp es el más 56 963 660619 Estacionamiento Home Center Metro La Merced Como dice mi compadre Pato Al lado Al lado televisa Telepisa ¿Ah? Así niño. que Cuervo Rock Es uno más, Nuestro uh, uh, colaborador Es más antiguo Así que agradecido nuevamente De Cuervo Rock En Puente Alto Rock and Roll Y nos vamos con el otro ¿No? Si sí, pues con hoy eh, un clásico Bar bueno. 38, por hermano oh. Estamos mirándolos de aquí al frente Vemos, te estamos mirando oye, te Bar 38, el bar número uno Puente Alto en cuanto a rock el, el bar con más historia en Puente Alto De la onda rockera y metalera hay, hay. Hoy día, cara hay Entra liberada, compadre ah, está, Esto está ahí en Avenida Conchay Toro 685, para 38 y medio de Vicuño Maquena En Puente Alto Metro La también, Lina 4 ah, Lo pueden encontrar en Facebook En www.facebook.com Es Slash Bar 38 Oficial. Ah, ahí le van a encontrar la cervecita, la Sol, la Royal, la Austral, la Escudo, etcétera Y además una línea también artesanal, la Gold Amber Stood de la línea Dolan. Chicos, la empanadita, la chorrillana... Ah, tenemos la lo recibe cordialmente nuestro amigo Bernardo Bernardnardo sí. ah, <risa> querido amigo Bernardo el Eliseo que le mandamos saludo la WinFan, almeo cachai que son parte de la de, de la del bar, cabros, parte quiere. del bar 38 compadre el bar número uno con más historia en puente alto relacionado al rock y el metal en puente alto bar 38 hoy día y mañana están con karaoke si que quieren ir a cantar increíble ese es el lugar si le gusta el karaoke rockero ese es el lugar karaoke nadie hoy día compadre bar 38 y José, nos vamos con otro, eh, nuestro nuevo, tenemos un nuevo pisador por mano. Hay un nuevo compadre que se une a la camada. Sí, se lo une a la manada. Al pato le llamó, caleta la atención, no ah, sé por yo, qué. Sí, no. Por no, eso no. llega el barco el ojo rojo. <risa> Oye, tenemos a Grown Shop Cosmos. ¿eh? Es, chicos, es un Grown Shop que vende todo artículos de, de indoor, ¿cachai? vende todo para tus semi tratos de regalo caché vende semillita todo ah, va a plantar tus girasoles exacto sí. girasoles mira lo que es contacto es contacto cosmosmos. cl en el WhatsApp más -901 53 228 esto está en el conce tiene seguirle en la galería donde se arreglan los teléfonos sí. ca ahí compadre Mira él tiene una promo nuestro amigo el kit indoor 60 eh, con una de 150 watts Eh, que incluye eh, ah, el kit completo, relojería, el tema de la del indoor completo, pero completo, completo, completo. Tiene una promo de 139, 64, 900. Con todo, compadre, con reflector, con es bala, con iluminación, con macetero, con todo. Y tiene otro que se llama Kit Fungui, que está en eh, también 75 Lucas, esto para principiantes, ¿cachai? Para bueno, los chicos que piensan eh, eh, iniciar su indoor, así que también semillitas, plantir, eh, eh, vitamina, tierra, etcétera. Eh, ellos están ubicados, compadre, Ground Shop Cosmos en Avenida Concha y Toro 037 en local 15. ¿Ah? así que y también en Facebook lo pueden buscar como Cosmos Ground Shop. Así que eso no nuestro auspiciador, compadre, estamos felices, contentos, el programa está tirando Para arriba increíblemente. Ya vamos con el tercer oficiador. Espero que Patricio va a llegar con los 10 de la próxima semana. Todavía se no está coloniando ahí. Sí, sí, sí, sí, Pero, sí. Así que, chicos, esos son nuestros Ajá. colaboradores en Puente Alto Rock and Roll. Un respeto y un cariño para ellos. le vamos a dar toda la cabida posible. Vamos a seguir transmitiendo todo lo que significa nuestros col colaboradores. Así que, eso, José. Eso, y ahora nos vamos con la banda. Exacto. Tenemos aquí a Malas Pulgas. Con oh, un otros. aplauso a los chicos Llegaros de Malas los Pulgas. ¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo están? Los malportados Están súper lejos ¡Ah! Así que tenéis que correr la caja mal al mano Porque tenéis que hablar A ojo pues, Primero que todo Muchas gracias por aceptar la invitación De puestalto Rock and Roll Este es un programa hecho Digamos, para la banda emergente Emergentes Altina, En el principio Pero, está para atrás va a tener, Alguien va a tener que hablar Porque se perde mucho ¿Cachai? Entonces, eh, la verdad eh, Un honor tenerlos L Otra vez lo tuvimos en Bar Moby Dick ¿cachai? Y lo encantó ¿Cachai? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tienes una invitación ¿Cachai? Así que, nada, po, Bacán, bacán tenerlo, increíble. Queríamos saber algo de mala Pulgas y eh, influencia, de bandas, ¿quién? A nivel de banda, no a nivel ¿Sí? individual, digamos. No, igual putal, putal, tocamos harto de cabán, ¿cachái? Ya. Puta, haciendo flex. ya. Eh propagandi ya yeah. es yeah. calquim pico que tenéis como una gente que tenéis muy importante, ¿catáis? Eh puta cabezía, nos con el limón rojo vivo, bueno, que te tocan un poco más calor Exacto libro ¿y cuándo se inició la juzga? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuál la historia, la verdad? A ver, ese viene del año 90, ¿cachai? ¿sí? Del año ah, 90, ¿cachai? No hay pensaba bueno, que eran bueno, más jóvenes, weón. Una gran escolar, weón, ¿cachai? ¿sí? <risa> se <risa> conservan bien el alcohol ustedes, weón. <risa> se se se meten, otro, el weón. cometa hace maravilla, hermano. <risa> claro, weón. No, y tuvimos cachete puta con llegamos como el 2000, uh -huh. nos caímos mucho el franco. No, ahí llegamos, ahí llegamos, ahí llegamos. Suelo rico la mamada. ¿Dónde emergente me robarte? la, y la ¿Cómo que creen? ¿Cómo crees? Claro. Eh, en, en cierta forma Como banda, yo los estoy lo, escuchando, encantó la propuesta, la verdad, por eso estoy en el lado de hecho, el programa. Y nabu, pues, agradecido. Mira, en este momento se está escuchando de Costina, el tema de ustedes, ¿cachai? para que la gente de, de teal, vaya escuchando a poco acá, acá, acá, acá. Va, vaya va, el nombre a las pulgas con este con, con el tipo de música que hacen, ¿ya? Así que, cose, hagamos una cosa, dímelo. Invitemos a la gente a escuchar algo más a las pulgas, hermano. Ya, pues, cabro, ¿con qué nos vamos? Porque por ellos mismos lo presenten. Sí, pues dale, ¿cómo sí. se llama el tema, ya, el bien tema que viene, si me das a elegir. Si me das a elegir de malas pulgas en Puente Alto rogar rolla un aplauso. ¡Oh! No mata el rock. Eso fue malas pulgas, en Puente Alto Ron un aplauso a usted mismo, compadre. Gracias. Entonces, un tema se llama tu hermano? Te si me das elegir, si me das a elegir. A ver, el party, eh amigo, el nombre, compadre, elegir, hay dos opciones siempre, pero ¿Qué? ¿Qué puede ser party la respuesta de eso? O sea, que me digan así, si me hace elegir, eh, <risa> bueno, bueno ya. Bueno, ah. bueno uno y el otro, te o sea, de qué estamos hablando? Mira, mira, sí, claro, claro. fuera están claro. buscando. No, uh. bueno, bueno. Hoy saludo a Claudia, mi, mi pareja como era. No, está bien pues. Vale. <risas> con la entrevista, chicos, eh hay un boom de banda de, de eso, algo o han participado por alguna agrupación hay una agrupación en Puente que se llama Cultura Sobre el, sobre el Puente que, que, que agrupa de, va, va a la mayoría de las bandas es puente estén emergentes ¿Han, han, han escuchado de eso no sé, participan en algo o solamente a modo de, de banda individualmente bueno, eh, la verdad es que no hemos participado todavía en ningún grupo así más masivo pero igual la idea de nosotros es tratar de integrarnos más y eh, bueno igual nosotros como con Toki recién y llevamos varios tiempo tocando pero sí, claro. pero entre comillas igual estamos como recién partiendo de nuevo. Es claro, Entonces, pues, pues, claro, estamos bien. rearmándonos y de hecho ahí hemos reciclado temas también. ¿Sí? Y para volver a empezar. Pues. Exacto. Pero pero bien, mira, el, el producto final que está mostrando actualmente lo encontré, bueno, canchali? No, de todas maneras, eh, o sea, podemos decir gustó. que maduramos musicalmente. O sea, Eso es importante también, o sea, llevar año, yo siempre he dicho, llevar año no significa eh, tocar mejor, según yo, ¿cachai? Yo, yo digo, de repente cuando tú empecé a tomar en serio la pega que estáis haciendo, eso es básico. O, igual que uno carretea y todo el cuento, ¿cachai? pero, pero no, es eso nunca la hora, se deja, bo. ¿cachai? No, guanao, pero a la hora de tocar, a la hora, a la hora de crear, ¿cachai? Hay que hacerlo de forma seria, Ese es el tema. Según yo ¿Cachai? Así que el, el resultado que ustedes tienen, compadre, yo he visto hasta ahora y me me ha gustado mucho. De hecho, vamos tenemos una, un regalo para nuestro Radio Escucha, ¿no? vamos a hacer? Sí, por supuesto. ¡Vale! ¡Hagámonos eh. eh. sí, al toque, hermano! ¡Hagámonos al toque! Se llama... No. Se llama... Este es el tema acústico de la banda, más las pulgas y el tema se llama... ¿Jose? ¡Ángel! Ángel, Ángel. Ah, este no es como el otro que es medio medio Aquí se pusieron bueno, aquí se pusieron bueno. Dale. Para <risa> las pulgas, el tema Ángel en el de Rock and Roll un día jueves 24 de agosto. Dale. Va. Sol, y viento, cielo azul, arena y mar. En mis sueños junto a un ángel que nos viene a cantar Con su voz la mano en calma pone vientos hacia nada Me liberas con tu energía, pero es un sueño nada más Despertar y no escuchar ese ángel, no quiero Despertar y no escuchar ese ángel, yo no quiero Despertar de ese sueño, no, no, no no quiero volver a la realidad con ese ángel yo quiero despertar de ese sueño no por favor no quiero volver a la realidad con ese ángel yo quiero en mi sequía sueño contigo tú eres mi preticor Me liberas con energía Pero es un sueño Nada más Despertar No ver escuchar ese ángel No quiero Despertar No ver escuchar ese ángel No quiero Despertar De ese sueño No quiero Volver a la realidad Con ese ángel Yo quiero Despertar De ese sueño No, no, no, no quiero Volver a la realidad con ese ángel yo quiero. Despertar de ese sueño no, por favor. No quiero volver a la realidad con ese ángel yo quiero. Eso fue mala pulga, ah, compadre. Vale, vale, increíble, vale, vale. un aplauso, bueno, increíble buenas para usted Eso buenas, fue mala pulga, pues, tal rock and roll. Bien, bien. bien, Está bien increíble, me gustó mucho, hermano. Oye, Eh, para, para encontrarlo a ustedes, dónde dónde los seguimos en redes sociales, tienen algo en Face en Facebook, imagino, ¿no? Puta en estos momentos por poco material como decía el huevón ¿Sí? del anterior, eh cachái Ya. Eh, cómo se llama, tú no bueno, creo mucho redes sociales, ¿caché? pero teníamos tan son club, Ya. Pero ya poquito, ¿caché? yo creo en un mes ya vamos a tener con página web, eh, Facebook, fanpage, es súper necesario, hermano, o claro, ¿no? sea, hay que hacerla. Claro, por eso ahora vamos a tener más material, ¿caché? con lo de que se viene, con lo mismo evento que hicimos Movie Exacto. <risa> ah, <risa> no. uh, Están, eso, ¿están eso haciendo eso la pata buenas fechas. Chupa bebé. Pero ver. Te lo está, <risa> <risa> <Chupame, Perro, perro. risa> <risa> no está planeada, hermano. Está, está bien? Estoy bien. Copiso gratis. La gente gratis. Cree que va a estar planeada, está loco, güey. Oye, gracias, cabro, no, o se agradece. Siempre fue la idea de movilizar eso, o sea, Pérez, no participar y darle paso a la banda emergente, en definitiva, cachái. Ahora, navo, pues, agradecido, chicos por la, por la por haber venido a haber tocado, es un honor, de hecho, siempre hicimos el el el desafío a las bandas tocar en vivo, ¿cachái? Así que nos gusta mucho ese concepto y navo, pues, eh próximo show, ¿dónde nos encontramos? Bueno, el próximo show que tenemos es este sábado en, en el Bar Entre Dos. ¿Hm? Ya, eso queda es en, que, en, San, en San, San, José Tarra, San, San José la Estrella. Target claro. Vamos a estar a las 5 de la tarde ahí, así que el show empieza a las 3. A las 3. Empieza oh. temprano, es de tarde. Plan, está plan, la plan, está, está la Paola la organizando 5, ese plan. evento, la ¿no? La buena, hola, mira, hola, mira. mi amiga, la compadre, la... un saludo para la Bolita. Eh. Yo he ido dos veces ese bar y la verdad está bueno porque tiene un segundo piso y el escenario está bajito, ¿cachái? Piola. Eh, vi la parrilla que tienen, están con está con tripa seca que lo tuvimos la semana pasada acá. Cachai? O sea, ¿Antipasado o pasada? ¿La antipasada? Antipasada. Antipasada. Antipasada, así que, nada, un que le va increíble. ¿A ah, tenis ¿Ah, más? La otra, cachai, que se ve el 2 de septiembre ¿Ya? en Walker Martínez, cachai, en Los Consentidos. Ah, perfecto. A las 10, cachai, ¿No? mala pulga y la cerremos los dos que vamos a tocar ahí, cachai. Es, un, es un resto varo, ¿no? Un restobar. ¿Eh? Claro, de un amigo, el Cote Luis. Ah, mira, increíble. ¿Hay una ah. star cuándo es? Esto es el 2 de septiembre. 2 de septiembre. De las 10 en la noche, entrada liberada, compadre, Walker Martínez 1346. <risa> la florida eh, en los consentidos, ahí va a estar malas purgas para que lo vayan a ver chicos. Y un saludito puto, puto a los cabros los buenos de pipa seca y también a restaurar los compadres donde lo vamos a chichear <risa> Y ya como otra boda. No me imagino. <risa> ahí está Gabriela Boneta. Este un canje. Ah, ¿eh? <risa> claro, este canje, chiquín, va todo nombramos la radio su su número. Oye, cabrón, ah. bueno, en serio, agradecido, absolutamente por la invitación. Oh, muchas gracias a ustedes, vamos a la raja, Juan y Muchas gracias, compadre, Oye, José. Dime, dime. Ya despidiendo para los chicos. lo vamos con un tema de corte para que sigamos con el programa. ¿Te parece ¿no? o no? O no, íbamos con, sí. con, con las tocatas. ¿Con las tocatas? Pero hagamos un tema de corte. Ya, tiramos. tiramos Mirá, aprovechando sí. la tocata que se viene el día sábado en Muevidic, vamos ¿Ya? a tirar un tema de una banda que se llama eh, Retumba. Retumba. El tema se llama Tumba. Tumba. ¡Tumba! Oye, ellos, ellos son los sex Sangre Aborigen, perro. Sí, los Sangre Aborigen. Ah, Pablito, bueno, increíble. Van a ver a esta banda, compadre, el próximo sábado, junto a 2X, perro 2X, wow, en Puente wow. Alto, es pedazo de evento, retumba, Mira. Yo escuché que los dueños del móvil hasta esta semana bañarse ese día. No, Debertia. Mira, Debertia <risa> ah, ah, Brusciela. Sí so, solo van a saludar a los duex, huevón. Claro, claro. Yo no me, reúnen, me cuando vino Jimmy Fernández. También, también. Y ahora va me... pa, para los otro un mes, peludo. Exacto. Mira, oye, <risa> el sábado en Bar Movidic, compadre, retumba, eh Limnau, Banda Puente Altina, Cruel, Banda Puente Altina, saludos para para Martín y Balnico que que son parte de de de la banda Cruel. hasta el estar Limna, Banda Puente Altina y Son las bandas que yo, o sea, dijimos, ok, 2X en Puente Alto, perfecto, pero pongámosle algo de, nuestra, de nuestro nuestra talento, cosecha, claro. nuestro talento, dos bandas Puente Altina, compadre, Limnau y Cruel, y después viene Retumba y matamos al final de la noche, compadre, con 2X, con, con un show largo, larga duración. Exacto. Así que nos vamos ahora con Retumba ¿ah? y nos el tema... Tumba. Tumba en Puente Alto Rock and Roll. Ufa! No sabes que Ufa! Te va a tocar Ufa! No sabes que Si quieres violencia a la vara. y volvimos, eso fue Retumba con el tema Tumba, increíble, lo pueden ver y lo pueden escuchar, compadre, este sábado en Bar Modica a partir de las 10:30 de 22:30 junto a 2X, junto a Cruel y junto a Libnau. Así que espero les haya gustado, compadre, Retumba es una banda increíble, los Saxandra origen en, en Puente Alto. Ya estuve una vez, ahora vienen con 2X, así que va a ser pedazo de show, hermano. y oh, le, me lo me lo pierdo. Te refieres a lo mismo, ¿eh? A lo mismo le vamos a, le vamos a contar las tocatas que hay en Puente Alto, pues, pato. Sí, lo de, de semana. Empe empezamos este viernes con el Pantanazo Metal Show parte 2 oh, ¿Ah? se, viene. se viene, se viene Como les contaba con los chicos de Dark Light hace un rato eh, va, va a estar Dark Light, tributo oficial de Kiss en Chile Va a estar Guardians, tributo oficial de Halloween en Chile Que después tenemos una fecha con ellos, una previa antes de Halloween oh. Una semana antes de Halloween en Chile vamos a hacer la previa con estos cabros Así que va a estar muy bueno Y eso es, eh, va a estar eh, el viernes va a estar eh, Overdrive, eh, Lumpen Banda puentaltina, punk rock, va a lo, va a estar el Power, la cual la oscuridad, lo Dark, bueno el Death de de Brutal perro. Brutal, brutal, brutal. brutal. Peazo banda compadre, peazo banda puentaltina, se sí, que... le eche a aguantar. No, demás, de va a aguantar compadre, sigue. <risas> y después qué más viene que se me escapa. Eh Nastigas, hermano. La mané. el glam, ah, la la la la la, eh, oh, la no, no sé cómo la decir. Elegancia, la elegancia, hermano, la elegancia, claro, la, las el, la, so, la la fineza. La fineza, la, la estirancia. Es un sofisticado. Él es Don Diego, más conocido como Nasti por cierto. Nasti, Nasti Diego. es un histórico, los gachos tengo una, unos amigos que viven lado, del otro lado de Santiago me decían hoy oh, va a tener al Nasti o sea, conocido mundialmente Esp espero que sea cosas buenas un carrete que como o sea ¡Chú! bueno vale. Oye, yo una vez tuve la casa eh, hoy a Diego entre paréntesis acepto puestas pal domingo ¿eh? ¿Ah? un Ma fanático de la U, gana McGregor, fan... no, que se sepa. Gregor, no, no, lo, no, no esa apuesta ya la tengo ganar, mano. <risa> aquí al final de los tiempos, no quiero morir va, ese día. Hermano, o... mira, va a quedar registrado esto en de la radio. <risa> claro. Les, el, pues, hicimos una apuesta en la pelea <risa> del <risa> milenio do, con McGregor y Mayweather. Sí. Y money, y Money. ¿Quién ganará, Money? Y money, y money y Por ne, negro bien, parada, negro parada. Pero pero va a ganar. Y, y José dice que gana McGregor. Macregor, lo, estoy seguro, por nocaut. Yo yo lo único que sé es que los que el que va a ganar en realidad el productor de Stable. De productor, de ¿no? productor ¿no? ¿no? ¿no? ¿Cuánta plata se mueve ahí, por Dios? increíble. Oye, Mano. y el otro Diego, ojo, a mí todos mis amigos estoy acepto apuesta. Ah, jugamos en el Monumental and un serio, que no lo han ganado hermano Andai, oh, no ya estoy, a ver, tengo, estoy, tengo mucha plata así que voy a pagar voy, voy a pagar, voy a pagar oye vamos con la Tocata compadre Esto empieza el día viene con la tocata que le expliqué, el que Pantanazo. se llama Pantanazo Meteal show 2, segunda parte viviendo el evento que hicimos en el gran y mítico pantano que ya no se puede ocupar, digamos. No, ya no, ya no. Ya o sea, se ya murieron se ya. No, 1000 personas no, que ese persona el último tocata ahí y no porque la he hecho yo, pero te dijeron nunca <ríe> más. Cuenta la leyenda. No, la gente que se hacía, se hacía evento era el mítico el pantano. Era <ríe> un asco como lugar. Bueno, yo te... yo varias veces he encontrado, se asilaba, se asilaba. Y... Yo yo varias veces he encontrado un body fotado por por ahí oh, por Pantano. Oye, pero <risa> tengo, Mira, tengo que avisar. A <risa> avisar. Oye, nos vamos el día sábado, compadre, en la tarde con el Santiago Underground volumen 3. ¿Ah? ¿Y dónde? En, en Bar Modico, pero si no sé, somos los somos los que estamos viendo arte escena. En Bar Modica a partir de las 16 horas. Ah, el ticket vale 2 lucas anticipada, compadre, y 2500 en puertas Vamos a tener a ¿ah? de Ártica Project de ver caer Incort Perth, on the Dreams, Skylan Rice, Cicidio Colectivo, a uh, Letter to Freder Burn. Son y, bueno, tenemos se el, ellos la productora que se llama Umbral Umbral Records trae una producción que se ha hecho muchas veces en Santiago, mm. se llama Santiago Underground a Puente Alto, compadre. Volumen 3. Volumen 3, o sea, es una productora que está haciendo eventos en, en Santiago en, en, en, la, en la Región de y eligió Puente Alto, ¿cachái? Y Oligión Barmo y para hacer un punto infaltable. Así que, bueno, ese es el sábado en la tarde a partir de las 4 de la tarde. Y después el domingo, o sea, perdón, el mismo sábado en la noche, venimos con el, el amigo uno de los grandes eventos del año, compadre. Del año aquí en o sea, alto, Traerás ¿no? 2X, primera verdad, vez en puente Ya estoy contente alto, compadre, por lo que entiendo, 2X. Viene Retumba, que creo que la segunda tercera vez que viene, compadre. himno y Cruel. Así que si viene pedazo, pedazo de evento. No va, va a quedar la cagada, va a quedar la cagada. Llega temprano a partir de las 10 y media. Hasta bando, la florida dice, se ha ese carro. Compadre, no han llamado gente del de Cerro del de, de Renca. Para preguntar por el tema verdad? de la premenza. Está Bastardo X. Y aparte están está incluidos dentro de la gira que están haciendo estos, estos chicos. Entonces, aquí en Santiago solamente cuatro fechas. Ya hicieron tres y cuatro cierran. Cuatro puntos cardinales. La última fecha que hacen en Santiago para irse después a provincia. Es en Barmovic este sábado Así que vamos va a reventar Es la, despedida de, los... la despedida. Eh, claro, despedida de la región metropolitana de esta gira Así que, compadre, va a estar pero de, de, de lujo realmente Así que, nada, esas son las tucatas Después Tenemos no vi... en, en 38 y en otras tucatas Va a estar el M-Attack Fest Van a estar los cabros de morido Freedom, freedom Scream que eso, Lo escuchamos ahí en Moby Dick y yo, ah, que es ¿Ah, El cabrón es chico güey. El loco es seco, sí, seco, seco, seco Son seco. dos, el bandero y el guitarra sí. y, güey, Son muy secos En fin, eh, va a estar psicofobia Y Ten, el 26 de agosto Bar, eh, Bar 38 Desde las 23 horas, preventa 1500, puerta dos luquitas. Pionims. Igual está bueno, está bueno sí, eso toda bueno, hermano, que bueno. la sí. gente vaya y apoyo. ¿Cuánto vale Luca? dos lucas? Dos luquitas exactas. O sea, imagínate, compadre, en Puente Alto estamos teniendo eventos de gran nivel, de gran nivel y buenísimas bandas. Ah, tu vara. Claro, bonito, barato, realmente no, accesible. Cachai, hoy día, hoy día vi una publicación, hermano, que son, son dos lucas. No, vi una publicación, compadre, de que venía Dos ¿Quién da? No, <risa> <risa> escucharon así. Venía Kindyon con mega de ¿no? Sí, sí, para él, el... sí. o sea, la entrada, ¿Lockout? no, ir a ver quién Diamond. La creo yo estoy viendo ahí gojeando un rato. Levantamos barato a vale, 60 lucas. Sí. digo, ¿quién ya está bien, cachái? Pero O sea, yo prefiero verlo, bueno, que no no no prefiero. Digo si la gente es capaz de pagar esa cantidad de lucas o a, o a Estocata, que han cobrado más, otras bandas. Claro. ¿Cachái? Si son capaces de pagar eso, ¿por qué no son capaces de pagar dos luquitas, una luquita, incluso hasta entrar gratis, ir a ver apoyar a banda emergentes, punta de y todo, bueno? Y mira, la, la, la calidad de las bandas que se está es produciendo, buena. bueno, están es buenas que buena. la gente en este minuto va a pagar dos lucas. Oh, y si no las pagan, cachái, en un minuto esas mismas bandas van a cobrar 60, 50, lo que van a decir chucha, no las viante. No los viante, güey. Pues, Cuando más la resaca cobre 80 lucas, no le voy a decir a ningún hueón ah. qué pase. Puro <risa> pato, al puro pato. <risa> no, yo, yo con los 80 lucas <risa> me reviento, me lanzo la semana. <risa> claro. Oye, es chicos, es ah, está bien. Oye, ves eso de tu gata del fin de semana en Puente Alto, la comuna más poblosa de Chile, en Puente Alto Rock and Roll, el programa más escuchado de la radio de telefonía a ah, mundial. Nos escuchan de aquí a Hoy, Perú. Ya una vez más a la radio, a la radios eh, Puente Alto 107.5. Oíen, oíen, no, no, no, no, ¿No tienen teléfono, hermano, no, ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? tienen paciencia. ¿Saben La gente no no no nos quiere hablar, no, no, entonces no vamos a dar más el teléfono. No, no no. Cualquier cosa quieren llamar, que lo pidan. La radio no tiene si mucha paciencia, cacha como uno aguanta una hora a tres a tres tipos con déficit atencional pesado y gritando por todos lados. Nos escuchan de la esquina, pero ¿Ah? Así que un saludo Para todos los que nos escuchan Pato, tú vas mandar un saludito, ¿no? Sí, yo quiero mandar un saludo A mi amigo Dazo Dazo Ojalá que me esté escuchando paga los Jagger, culero Porque nos debe como 20 Jagger, el maldito Ah, mira Y para eso Solo para eso el saludo so, Para cobrarle Solo, solo para eso Él fue mi mentor En la noche capitalina Él me enseñó Dónde bajonear Dónde tomar Dónde no acercarse Mira Y, y ahora está ya, perdido no se tiene que rajar el maldito, ah. se tiene que rajar, la ha ido bien ya dale, hoy un saludo hermano, con este saludo para mí que no, no, no te vamos a ver más la verdad es que <risa> no te no, no, no más ya, hoy un saludo a todos los que están escuchándonos compadre, volvemos a hacer un saludo breve a ¿ah? puntualmente José Quín, ¿quieres saludarte? yo quiero mandarle un saludo a mi hija, eh, la Pamelita, que dale. espero que me escuche a, sí, eh, a, la, a, a. a la Cata, mi, mi chica y y no hay más que a la música que no sé si me están escuchando antonela Isabela compadre de renca city ¿ah? a claudia mi pareja compadre a máximo alonso como siempre saludos para ellos que lo, lo, siempre nos escuchan ¿ah? a, la, a la andreita al andreita ex, ex, ex del lujo que no trabaja ahí al diego al diego, al diego. a la carola la mamá, el, a, la, a la carola jiménez osea carola la mamá del diego y a todos los que nos escuchan en realidad así que nos vamos todos despidiendo compadre en, en este eh, en programa 24 día 24 de agosto Se nos está yendo a ¿vale? un, un día sí. laito. Oye, va septiembre, oh, oye, va. A... No paso, no lo hermano, paso. El, el, el, el, <risa> semana hay programa, lo quiero sobre, ¿eh? quiero sobre. Es que, uh, no, último jueves, está está loco, día. ¿Sí el no el jefe no está, no, no, no no está no. ah. Digas que, bueno, aviso, que no esté que no esté, así que me espío el próximo programa, vamos a ver si estoy el próximo programa, si no va a estar mi Mi compañero acá, Pulento, van a estar apoyándome. Ojalá no... hoy no vengan con cerrucho, mano. No, van no, no, no, no, no, a... No, no. tu, tu, tu micrófono está ahí... Tus tu nalgas está marcada están marcadas en esa siente. Sí, sí, sí. Oye, aquí escucho la caladora. O sea, no entrares no, no, el uso de una ganadora. De, canadora, de, de, de, de hecho, una... cuando dijiste, me voy de vacaciones... Oh. Que vamos así como... Que vamos a hacer... Que vamos a hacer con el patano, nos miramos que vamos así como... Oh. Bueno, pueden sacar el programa igual, ya están, sí. ya están pulidos. Así que, chicos, despedimos el último... O sea, el programa... De este día jueves en Puente Alto, la comuna más populosa de Chile, Puente Alto el... Rock and Roll con todo el power, con todo el rap metal aquí todo del agro. Con todo el rap metal el agro de 2X, se ni le duedo, ni lo creo, no lo ah. creo. Man. Bueno, fuerza policial en Puente Alto Rock and Roll, gracias totales por acompañarnos una vez más en esta locura que se llama Puente Alto Rock, Puente Alto, rock Roll. Uh, Dale, nos vamos. Chao, cabros. Chao, chao, chao, chao. No lo la rajan de repente Llegan con su depotencia No estaban de lachar No están tan indesencia por la fuerza Se dicen que te vayas Cuando en realidad tú no estás haciendo nada ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si no tienes que abandonar A fulgur, a fulgur Vamos todos a parar Y adentro, adentro nos pegan Los insultan, los maltratan y al final nos sueltan Abuso de poder, abuso de poder Copiago imponiendo la ley Abuso de poder Poniendo la ley Abuso de poder Abuso de poder Copiado Pimponiando La ley Ya no se me ocurre Como llamarlo Cerdos asquerosos O malditos bastardos Lo único que sé Es que estoy encabronado De ahora en adelante Solo podre odiarlo Y hasta cuando Hasta cuando seguiré Aguantando esta mierda Que pase por doquier Lo que se sí. yo sé lo que se sí haré Será seguir cantando Porque si das la ley Mírala, que está dentro de mí Todo lo que tengo hacia ti Ya no encuentro rimas para tanto disgusto No encuentro rimas para tanto abuso Ellos están para la seguridad social No para maltratar a la sociedad ¿Qué pasa con mi gente que la pega a mi gente? ¿Y por qué mi gente no se da qué? ¿Qué pasa con mi gente que la pega a mi gente? ¿Y por qué mi gente no gente da qué? ¿Qué pasa con mi gente? Que pasa con mi gente que a la pega Mi gente evoque Mi gente no se ve Abuso de poder Abuso de poder Copia golpe imponiendo, imponiendo, imponiendo la ley Abuso de poder Abuso de poder Copia golpe imponiendo la ley Abuso de poder Abuso de poder Copia golpe imponiendo Viva Chile con Chemi Mare